Lonely, I'm Mr. l o n e l y I have nobody for my own I'm so lonely, I'm Mr. lonely Una、niña linda, quiero decirte que te amo. Yo no entrego flores de palabras, t a r m a un ramo. Gracias por enseñarme que la vida existe. Por el lado bueno de estas cosas tan tristes. Desde que llegaste, iluminaste con tu amistad. Con esa facultad que tienes de sinceridad y tu seriedad casi fingida. Con el tiempo y tus sonrisas, te convertiste en mi mejor amiga. ¿Recuerdas todos esos juegos de secretos? Conociste por completo este corazón obsoleto. Recuerdo desvelarme con tu voz angelical. En mi memoria, tus palabras. Son mi vida musical. Sométeme a tu odio más intenso. Porque siento que te amo y lo hago más cada que lo pienso. El tema es tan extenso y te pido una disculpa. Pero es que en esta alma tú te encuentras como intrusa. Te cambio tu sonrisa por la más sincera lágrima. Regálame una pequeña, aunque sea solo por lástima. Perdóname que te ame, que te adore y que te insista. Pero es que te miré y fumo e a r a primera vista. No sé cómo volar cuando tengo las alas rotas. Las gotas de lluvia me recuerdan que debo hacer espuma y mirar a las burbujas. どうぞ。 Déjame soñar como si nada pasara. Déjame perderme en el calor de tu mirada. Déjame pensar que soy lo mejor para ti. Estos ojos solo sirven cuando te miran reír. Déjame tocar tu mano por un segundo. Quiero sumergirme en tu sueño más profundo. Quiero convertirme en lo peor de tu vida. Quiero decirte mi amor y nunca más amiga. Me siento como un niño entre tus manos. La costumbre de besarnos, amarnos. No digas que las palabras bonitas son en vano. Yo q u e gano si no estás a mi lado. eres Es un ángel que con su luz mi camino ha iluminado. Mi alma no encuentra la calma desde que te fuiste. Los días son tan tristes y los colores son tan grises. Ya casi no hay tacto que detecte esta piel. Mis labios a los tuyos le siguen siendo fiel a este nivel de amor que no creía ni lograrlo. Solo conozco un cielo y con tus manos puedo tocarlo. Alguna vez desconfío lo reconozco, pero mis ojos me traicionaron cuando miraron tu rostro. Con las peleas no se gana nada ni nada de eso. Mi corazón está abierto esperando tu regreso.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 o y e